Y una vez más, como todos los jueves, nos vamos hacia La Punilla para conversar con Seba Domínguez y del Mar Indio Proteger lo Sagrado Permacultura. Estimado Seba, ¿cómo andas ¿Qué tal? Muy buen día, fin mañana. Siempre buena presentación la tuya. ¿Qué sé, Juan? ¿Cómo va eso, Seba? ¿Todo bien? Sí, mañana tranquila, no tan fresca. Pensé que iba a estar mucho... Hoy más frío hoy, pero nada, o sea, para mí está cálido, estoy muy templado todo esto invierno, pero sé sí. Sí, la verdad es que está está lindo, pero bueno, se viene el invierno dentro de dos semanas y bueno, el frío va a llegar, ¿no? Bueno, linda linda idea de la que decís, sí, el frío va a llegar lo del invierno. Eh, como para enganchar el tema de lo que quiero traer para este mes, nuevo mes, mes de junio ya. ¿Y por qué lo voy a remarcar o me gusta remarcarlo? Porque es lo que digo, vamos a trabajar el ciclo durante toda la columna para ir evidenciando cómo tenemos que vincularnos con la Tierra. Bien, sí, y estuve viendo los anuncios de los cursos de frutales y, bueno, algunas propuestas que hay para este invierno. Sí, bueno, eso lo vamos a retomar si querés también, comentar un poquitito cómo, cómo vamos a compartir esta experiencia, hacer un curso de hostes de frutales... En referencia también al tema que, que les quiero traer Así que sí, con gusto, después lo planteamos un ratito Bueno ¿Y qué quiero empezar este, este nuevo mes? Es un tema que a mí me resulta muy simpática una frase y, y es un ciclo en realidad que si lo pueden buscar es muy interesante eh, Es para googlear y buscar en YouTube Que un ciclo que se llama, desde una frase, la cabra tiró al monte Ah, sí, y, sí Y desde esa frase realmente que, que es un dicho popular, que es una forma que si uno se apienta en ella es un estilo de vida, que si uno se afirma en lo que es, nos podemos empezar a convertir en cabras y poder tirar al monte sería una gran visión para muchos, que tal vez hoy no se encuentran qué hacer. Bueno, vamos al monte que ahí tenemos mucho para trabajar. Claro que sí. La idea de esta, Juan, lo que quiero hacer mención es que Estas pequeñas cabras que ya nos vamos encontrando La verdad que, y bueno, tomando el tema principal que abrió hoy No sé si puede el inicio de la mañana, pero yo por lo menos me enganché en la, en la radio Hablando sobre el tema de las cuencas Así es eh, Cuando le estuve escuchando dije, qué bueno que están hablando de estas cosas porque lo que como sociedad nosotros nos tenemos que revalidar. Primero nosotros mismos, por eso yo digo, llamarnos cabras sería un, un gran movimiento interno para los que habitamos acá en las tierras, y Tierra del Monte también, porque es lo que nos quieren quitar y es lo que no nos hacen valorar, que es el entorno donde vivimos y es que nos permite habitar. Y tomo una palabra de Emilio, que fue quien habló en ese momento con vos, que es, algo, que es algo muy valioso también para tener en cuenta he eh, hablo de los desde los municipios yo yo no hablo de esta idea que plantea la permacultura que es la interdependencia nos tenemos que encontrar sí o sí para poder diagramar una situación nueva no vale más estar todos cuartados separados viendo su propio bolsillo su propio propioempreimiento su propia vida y, y riéndome un poco de que todos habitamos una historia y decir estamos todos en procesos pero tenemos que dar el salto de encontrarnos eso es lo que transforma ese proceso individual que te permite salir de tu frasco y te permite abrirte a una dinámica inesperada seguramente porque eso es lo divertido de adentrarte en la vida, salir a un espacio nuevo hoy el monte para muchos es un espacio nuevo, entonces la idea es invitarlo con herramientas prácticas super eh, evidenciales que la permacultura las Las Por eso me gusta llamar tierra de permacultores esta columna. Claro que sí. Así que desde este punto vamos a, a compartir siempre hoy. Por ejemplo, yo me, me voy a encontrar con unas cabras esta tarde. Ah, eh, sí. Iniciamos, iniciamos una nueva jornada en la localidad de La Cumbre. Con estas dinámicas ¿no? que se nos plantea de que no nos podemos encontrar tanto. Eh, bueno, me viene una plaza como también una referencia de estos espacios son los que nosotros tenemos que habitar dentro de un, de un ámbito más urbano no eh, y si estamos también en pueblos también es válido poder trabajar dentro de un pueblo, no si es necesario sí o sea hacer algo más drástico, dice al monte como como un ámbito desconocido tal vez para muchos entonces estas dinámicas es darse a conocer nos encontramos también amigos con una, una problemática ¿qué de la salud? ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, si nadie nos cuida tenemos que empezar a cuidar. Y así dijimos, otra vez volvamos con las huertas en las casas, volvamos a hacer un espacio común para poder cultivar alimentos que realmente no los podamos traer en el patio, que tenga cada uno. Y bueno, esto es para motivar a que en todos lados se pueden encontrar y, y realmente confirmar que con muy poquitas cabras, bueno, si uno tiene una cabra se da cuenta todo el, todo el quilombo que hace la cabra. Eh entonces desde ese punto la cabra moviliza mucho y si nosotros reconocemos esas cabras internas vamos a poder, vamos a poder hacer un montón claro que sí que, las ganas juanes ver cómo a través de transmitir en la radio y compartir las experiencias que traemos por ejemplo en este invierno con esto de bosques y frutales eh, a mí me, me interesa más que nada tocar el lado humano y decir que hay herramientas, nos podemos encontrar y la excusa es empezar en, en lo que yo voy en el día a día bueno transmitir cómo generar bosques eh, la información del curso es muy interesante, es muy dinámico van a ser planteadas en tres espacios diferentes pero la, lo que más me convoca es poder encontrarnos y que no sea excluyente sí o sí eh, lo que yo tengo valorado para mí en el curso de, de lo que es eh, el costo y que se den a saber en situaciones a cada uno de los que se quiera involucrar con este curso o este, o este tipo de vida porque no es que se van a involucrar solo con el curso porque nos vamos a encontrar nos vamos a conocer eh, van a seguir las dinámicas de si querramos seguir haciendo cosas juntos eh, esto es parte de cuidar las cuencas esto es parte de cuidar el territorio esto es parte de cómo salir realmente a hacer una defensa con criterio este avasallamiento que hay en la sociedad frente a que a gente que está dispersa las personas que no nos involucramos entonces es muy fácil a ver si vos no ocupás tu casa te empiezan a ocupar los animales empiezan las hormigas que si la cuchita empieza todo a, a ocupar un espacio que estaba hecho para vos entonces si vos no te haces cargo de, de lo que podés abarcar Y la vida va a tomar una dinámica y va a ser abarcada por otros. En este caso los que tienen más avaricia, los que tienen una proyección que están también cuartados con la naturaleza, que piensan que no vienen de ahí, entonces la aniquilan. Eh, muchos temas van a ser planteados dentro de un curso de lo que denominamos bosque de frutales. ¿Y qué tarea se hace con los frutales en el invierno? Por eso quiero plantear de lo que es en esta etapa, invierno junio, julio y agosto, porque son tres dinámicas muy particulares. Eh, cada mes tiene su estadio y, su, y su, su temperatura, lo llamo yo, y también nos permite reconocer que hay una tarea que, que es muy puntual. Yo hablo siempre de, funda de fundamentar los lugares, no hacer una base. Por eso también la columna trae en esta instancia del año un lado como más filosófico, Como más introspectivo, porque yo también estoy sondeándome todas esas experiencias y las tengo que reformularlas me las tengo que replantear entonces la base, ir al suelo, en lo primordial en esta época, reconocer qué es lo que merece el suelo para poder sostener un árbol, y así lo mismo qué merece un árbol para sostenerse en ese suelo, entonces tenés que hacer un ida y vuelta, entonces vamos a trabajar mucho, los que son distintas dinámicas de suelos en las sierras en lugares llanos, lugares con pendientes lugares donde ya hay bosque lugares donde solo hay pastizales y vamos a pasar eh, en estas tres primeras etapas de junio, julio y agosto eh, por todo el planteo hasta que quiera plantar un árbol sería. y después lo que sigue en primavera es un acompañamiento un seguimiento, mantenimiento son detalles eh, no menores pero de menor incidencia sobre la planta Y claro, es como una crisis al invierno eh, El invierno por un lado eh, Yo lo llamo Es el ámbito donde Más calor hay Y uno no lo ve así, pero eh, La presión que genera el frío Esta eh, Por un lado esta, esta, Porque la presión genera Imagínate, en una vez El frío lo que le genera es que ella Se prensa para que después cuando venga la primavera ...se puede expandir un poco... ...y salga el brote... ...entonces esa presión que genera el invierno... ...está re bueno... ...porque te permite... ...darte presión a vos mismo... ...para ver qué encontrás allá adentro... ...y puede brotar... ...que salga de, de dentro tuyo... Eh, ...algo sintetizado... ...entonces... ...es en una analogía con la vida misma... ...con lo que es el humano... ...sintetizada en las plantas... ...que te permite crecer... ...por eso es una aventura muy linda la de... ...la de ir a, a vincularte con la Tierra y lo voy a detallar, por eso una sociedad que busca manipular que aleja de esta situación natural, te aleja de meter la en la tierra, te aleja de tener ese vínculo de decir che, sí, ¿cómo hago yo para para vivir acá? No, no, no, no te preocupes, ¿no? Pero yo tengo que cuidar el agua porque es lo básico y yo que poder alimentarme del entorno donde vivo, sea mi patio o a un espacio común. Yo no sé, yo estoy ahora en una plaza y le haría bancales por todos lados yo diría que podría poner un montón de alimento y en esa plaza podrían comer sin mentirte fácil, 500 personas abriendo y cerrando los ojos entonces estamos hablando de una realidad que nos alejaron, que es más posible porque a 500 personas te digo que con cinco caras la puedes alimentar qué bárbaro tan así che? y Juan van a andar a un lugar donde tal vez se haga un, un manejo tradicional sobre el producción de alimentos, que por lo general son comunidades bolivianas que están más vinculadas con esto, y no trabajan más de 10 personas y tal vez abastecen una cantidad de verdulerías que uno no creer. Entonces, teniendo en cuenta eso, si de lo tradicional ya se trabaja y se dimensiona esa... Eh, que se abarca eso, haciendo técnicas que afavorecen el pliego de la tierra, afavorecen la dinámica, afavorecen el no transporte al pedo, un montón de, de cosas, te das cuenta, mira, hoy la verdura se cría en Cruz del Eje, se va hasta Córdoba y se vende la verdulería otra vez ya en Jardino, en la cumbre, en la falda. Hace, no sé, 200 kilómetros antes de llegar a tu casa y vos podías tener en tu propia localidad, podías ir a recorrer un rato y dar una mano de última venís acompañar un riego y sería todo realmente mucho más simple involucrado y, y la salud pero que cambia la película yo no puedo dar eh, más que uno lo quiera experimentar porque si no otra vez es parte de orillas las fórmulas pero si no lo vivís so, vení involucrate y vas a darte cuenta que tu vida se va a transformar eh, y que es mucho más afín a lo que hoy seguramente estás viviendo Y claro, ese encuentro con lo natural a uno le cambia y lo conecta con algo esencial Y lo más fuerte de Juan va a ser que te vas a encontrar con otras personas eh, También hay una gran dificultad porque porque todos estamos muy embolados en, en, la, en la propuesta de vida que nos hacen De ir a sostener trabajos que tal vez tampoco nos simpatizan entonces la burbuja en la que estás eh, explota en cualquier momento entonces vos sabés que el otro también está vibrando en una historia que no quiere, vos tampoco entonces el vínculo es muy denso no va a ser fácil ahora eh, si nos vamos a tomar un mate al río y y vamos a quichos a la terma y vamos a todos a disfrutar y con una idea de que hay algo común que se disfrute la verdad es que las ganas de vincular que van a estar todos los días ir a con esas personas entonces esa es una diferencia y una distinción muy grande de darse oportunidad a reconocer qué cosas nos gustan hacer y que realmente la tierra abarca tal vez un 90% de las cosas que nosotros nos gustan hacer después está lo material que la sociedad propone que es tan bueno también para manipularlo y utilizarlo pero ocupan un 10% tal vez de todo lo que vos realmente te simpatizas porque por lo general está el encuentro humano de por medio, en todas las situaciones que voy a comer con un lado, que voy a compartir naturaleza que haces una, una selfie y tenés ganas de compartir ese lado porque eres querido, por decirlo así hay un gran rango clase por ese lado de vincularse humanamente entonces todo lo demás son excusas mi excusa es, hago un curso de bosques frutales comparto lo que me gusta hacer doy una herramienta también para saber cómo se puede habitar acá y realmente el beneficio a mí me va a superar que es parte de lo que a mí me gusta como trascender lo que yo soy lo que yo hago, como yo pienso y encontrarme con dinámicas nuevas así que bueno, esto es una base decir por eso hablo tierra de permacultores Juan, no eh, quiero la tierra y hacer una base para que para que empiecen a brotar permacultores como ambos por todos lados estaría buenísimo se va comentanos eh, cómo inscribirse al curso, cuándo va a ser qué horario, etcétera Dale, te hago un, un resumen El curso va a estar planteado En el eh, mes de junio A partir de, del 19 Y el 20, ese primer fin de semana eh, Me van a escribir al teléfono Que yo paso en lo que comparto Lo dejo acá otra vez Es un 11-3805-6685 La inscripción por lo general La tomo mi teléfono Pero después prefiero un mail Para que para yo archivar Y un contacto ahí con las personas y comparto el grueso de la información. Eh, las jornadas son de ocho horas, van a ser desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Hay un almuerzo súper dinámico con una miga, va a estar contemplado. Eh, incluso como un 90% de los alimentos son libres de gluten. Están hechos con una conciencia super lúcida, por eso también me atrae cómo, desde lo que nosotros hacemos con los alimentos, saberlo en, en la elaboración tiene que estar, por eso invito a gente que comparta su experiencia que está en este viaje y van a hacer por lo general 6 horas prácticas, así que el alimento tiene que estar muy presente, va a estar muy nutrido, calórico porque las jornadas van a ser eh, si viene el frío van a estar ahí pleno invierno y se van a dar en Villa Yardino y en La Cumbre, en tres lugares distintos, donde ya hay emprendimientos que venimos haciendo algunas tareas juntos hace unos años va eh, en el invierno los frutales necesitan sí o sí atención eh, o hasta una etapa de crecimiento del frutal y después ya marcha solo ¿Cómo es el tratamiento de un frutal cuando tiene 3, 4 años y cuando tiene 10? Bueno, sí, hay una distinción que yo lo llevo para que no se haga una interpretación ¿Vos qué haces con un nene que tiene 4 años y qué haces con un nene que tiene 10 años? Esa independencia es de la anónima naturaleza porque porque su desarrollo le permite también en tres años tener un límite de cómo relacionarte por ejemplo ir a buscarte un, el agua o la comida al lo mismo un árbol de diez años tiene otro otro desarrollo y sabe cómo ya coexistir con el ambiente y esa interdependencia por lo que nada en el invierno eh, la humedad es suficiente para cualquier árbol. Pues yo tengo que interpretar esto la naturaleza tiene un refugio y una y una comprensión de agua que está en la tierra y que lo marca esto que la temperatura de la tierra tiene más o menos 10 o 12 grados continuosjá quépa si esa temperatura del suelo está a mí me está hablando que la tierra tiene una cantidad de humedad y esa humedad es suficiente por lo general para que un invierno para que un árbol pase un invierno ahora es una humedad muy justa si vienen las temperaturas de primavera y verano y es muy drástico que le pega el sol directo a la tierra la temperatura de la tierra va a subir a unos 30 y si está desprovista de vegetación va a tomar más temperatura eso es una demanda de humedad muy grande por ende se va a secar enseguida si un árbol tiene 3 años las raíces están muy expuestas porque por lo general van muy superficiales también, algunas van hacia abajo pero la mayoría van a ir lateralmente o sea van hilos horizontales cuando el sol da ahí esas raíces seguidas se van a secar por ende lo van a notar en la rama se seca una rama o lo poco y brotó viene a dormir y se lo saca porque no puede sostener esta humedad en estas hojas entonces es un estrés entonces si nosotros nos damos cuenta que regamos se recupera y después pasan 15 o 20 días y hubo calor y otra vez la raíz se calentó ese árbol empieza a ir más estrés que dice Mira, si a mí Juan no me viene a regar en cinco días, y yo tengo diez días de falta, y no tolero, bueno, la vida muy inteligente, muy económica, este árbol descarta, se va, se mueve, esa energía por lado, obvio, se muere el árbol. Entonces el cuidado del invierno es reconocer qué humedad tenés, suministrar los alimentos, que se vaya haciendo como un compost en la en la copa, como una aureola que tenemos que hacer, para que cuando venga después del verano nosotros tengamos un colchón de vegetación ya generado que le baje la temperatura a las raíces así este árbol tenga un, un, un ámbito muy parecido dentro de un bosque donde hay humedad continuo donde hay siempre una cama de vegetación natural entonces así voy a comprender que el árbol necesita un ambiente boscoso para evitar sin que nosotros tengamos que meter ni siquiera las narices espectacular, se va y que bueno, esto por eso es muy didáctico el que no sepa, no crea que sepa el que no sepa, si no crea que no sabe simplemente falta el entorno y el ambiente para reconocer para reconocer que ya la data la tenemos adentro, falta el ambiente para reconocerlo, y yo paso mucho, lo paso todo porque realmente lo paso por entero por, por lo humano, para reconocer al animal, a la vegetación y darte cuenta mucho más fácil en estás interpretando desde la planta no, interpretar de lo que vos sos y vas a ver que tenés una afinidad porque sos esa naturaleza que está hoy manejada como una planta, como un animal o como lo llamemos como el agua, como el sol y como todas estas cosas que nos rodean somos, así que es como empezar a validar a validarnos un poquito más y dar voces, ver desde que somos está espectacular Seba te mando un gran abrazo dale Juan si vos me el favor si necesitas después recordarme para para transmitir los datos de inscripción y todo eso bueno que ya lo dijiste vamos a hacer un spot así le recordemos a la gente y tiene más igual caro. el correo electrónico cuál era que lo habías mencionado dale el correo que yo voy a dejar es protegerlosagrado gmail.com bien para que me manden y yo ahí les tomo la inscripción si quieren antes manden al whatsapp Entonces hay un poquito más fluido Pero yo la info la mando Para para yo no olvidarme Porque después a veces borro mensajes Y empiezan a pasar Y es un lío. Te mando un gran abrazo gran abrazo Juan Lina mañana para todos Panorámico Panorama Panorámica Panorama Panorámica en la mañana Panorama Panorama aire fresco en la mañana americana Principio precautorio número 15 El principio precautorio número 15 permite que se invierte el peso de la prueba hasta que los supuestos contaminantes aporten una demostración objetiva de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan Radio Panamericana FM 99.3 Una realidad es superior a cualquier idea.